es el reto de dar a conocer el mejor recurso en la ciudad de Costa Rica, que es el departamento de San José, que tiene una gran diversidad cultural que representa ¿Conocen por ahora algunas sin funcionadas de lo que va a ser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 Thank you. y Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién es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 ¿Qué era? yeah seeing. Sí. foreign <laughs> Así este la familia de Benézgar, ¿sigue ahí? Sí, pero se fueron malo o ya Na. Claro. Ja, president. y Entonces, ¿qué es lo que pasa? i que que sí, de verda sale al árbol. Voy a la bueno, meter no, esa cortica. Hay un nuevo increíble carretera. Y con el comentario ahí con Esto le calzó. ¿Cómo era ese cañito? Sí. El juguete. Ahora, voy a tener un trabajo. Mándole la foto a la grieta de la carretera. Claro, recién hecha. Ya les veo más voice of door ringing you're moving go the ¿Tú estás en tuyo? Sí. También. Sí, yo, yo. Vale, vale. Las huelitas, sí, señor. Me no, va con la virtualidad. Uh -huh. <ríe> con la línea 3, 4 <ríe> La carreterita con las la calle, con la claro. ah. que la carretera Claro igual no nos podemos confiar en otros de las decisiones sino los que nosotros no, me estás hablando no, no, no, no. Me <laughs> Apenas me into a wadell and playing. <laughs> que <tose>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 Es la América, es la América, es la América, es la América, es la América, Toma el como la miel, el sabor de la charata, la onda, el Toma el rey de llarararacupuyaguará, salva la mayedrí otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, Ça va, oi, un petit aquà per menjar. Para, para. Tierra, guerrero fuego guerrero Ya teras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 y sobre Ami Rachmani fue sancionado como penal de juego de los locales por el VAR. No existe ni competencia de punto blanco en, los acero, en la victoria Bueno, la muy la buena buenas noches, bien, estamos para... transmitiendo desde el departamento del Putumayo. Aquí Eduardo Perdomo, su amigo eh, incondicionalmente aportando un gran hondo a la tarea de construir una paz con justicia social.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 De, de Paz, Heiler Mosquera. Un abrazo para todos mi y hasta luego. El monstruo de tazen, mi amor, 20+15. Entonces, en juez que de la nueva familia Sánchez no para limpiar sus brazos y nada. Ah, un superbello. Ricavena es un éxito total. Nueve de cada diez que la probaron, la volvieron a comprar. Ricavena es deliciosa, cremosita y no solo lo digo Tan rica como el de y la preparo en casa, por eso prepara un licacabena y con menos azúcar, consigue la tienda por solo 1.500 pesos. Bueno, para volver a tener un objeto ácido fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil golpe química 2D de salida. No es científicamente comprobada, define la calidad y aumenta el tronco de los químites, haciendo crecer el nuevo pelo fuerte y abundante. Minoxidil Corte MK, soluciona la granicia causada por factores hormonales o genéticos. Mika, total de gripe el paciente se siente en correcta solamente con de, de lo no que quiere. lo que ignorar la sensibilidad. Yo recomiendo simplemente que su sodilla. De actúa dentro del diente y que un albillo y una mefonia la calidad de Veo los resultados en mi paciente y en mi caso, su sodilla funciona. ¡Ayyy! ¡Ay! ¿Sabes lo que pensaba yo en ese momento? ¿Me quedará la piel como esa bomba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Por suerte me voy a comer las comedóxicas y que ok. Entonces, vuelve el embarazo y mira. Especialmente formulado para quemaduras, efectivas y cicatrices como las orejas. ¿Con embarazo? Más que tu vida para encima. Sí? Pero ahora, con su castillo y okay, él, puedes evitar que marque su piel.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 Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho. Dice, tiene razón mi... ¿Es o será un reto demasiado Bueno, pues para sí, señor, estamos transmitiendo del Departamento del Curumayo, el EPCR Eire Morjera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 Su amigo Eduardo Perdomo, desde el Departamento del Putumayo. Hola, hola, hola, hola, hola, hablamos, hablamos, referimos, referimos. Huella viva, huella, huella, huella, huella, huella, Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, huella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 Huellas, barrio, visibilidad, publicaciones, porción, en la cabala cultural, municipio tercera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 sino por por mi satisfacción por decir, tengo... yo los o sea, quiero confesar en realidad, yo estoy en la universidad por la tesis que quiero hacer una tesis crítica, política sobre visibilizar la situación mm -hmm. con las compañías y que no tengan ese patrón de decir, solo se infectan de una relación sexual o de otra no, todos esos contextos que viven a eso me lleva a mí a estar en la universidad porque me permitieran hacer mi tesis sin necesidad de de ir a una universidad o proyectar eso, o pues no, va empezar a contar historias. Es ¿Sí? de estar interes del proyecto de el proyecto de, de de de resistencia, ahí eh, hay hay muchas mujeres que estuvieron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 Mãe, shop center, você é tão lovely, moço passando pela no minha coração e nem me vi. Mãe, botou shop center do refrigerante na escada rolando, no meio do sábado, parei, parei eu Tou em cuidação meu coração tá te imprimir tou em cuidação e isso sim, bueno, vamos terminar el programa Alejandra para terminar el programa Alejandra que vamos a hacer rondita pequeña de de preguntas sobre qué pasó técnicamente para que también escuche Usted escuchá mucho ese no, no no te escuchaba Se me perdió que no aplica como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 Right. <laughs>